carne y hueso, bueno sobre todo hueso y yendo un poquito más lejos, sobre todo fósil, hueso convertido en fósil y los fósiles eh, nos sirven para conocer algo sobre nuestra historia Nuestro siguiente invitado es investigador del que acaba de publicar un libro titulado Los fósiles de nuestra evolución, en editorial Ariel, él es Antonio Rosas, muy buenas Antonio, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Todo, buenas noches. Lo, que, todo lo que hacemos eh, deja una huella. Eh, ¿Te has preguntado alguna vez eh, qué huella dejaremos eh, nosotros en el futuro, en nuestra civilización? ¿Qué es lo que encontrarás sobre nosotros? Eh, ¿Qué fósiles encontrarán dentro de, pongamos, eh, 100.000 años, un millón de años en el futuro, sobre lo que nosotros estamos haciendo? Eh, porque también estamos construyendo fósiles, eh, no sé si de huesos y si de máquinas, pero estamos... Eh, haciendo algo que va a dejar su huella. Sin duda alguna, y de hecho, claro que nos lo preguntamos. Tal es el caso que con la cantidad de materiales que producimos y con la cantidad de habitantes sapiens, somos sapiens que somos en el planeta, nuestra huella sobre, sobre el planeta Tierra está siendo muy intensa y lo será en un futuro, hasta tal extremo que los geólogos estratígrafos han definido ya una, un periodo geológico definido precisamente por nuestra huella en el planeta... ...que se llama el Antropoceno... ...es decir, estamos eh, estamos haciendo geología... Eh, seguramente nosotros en el futuro daremos eh, eh, trabajo e investigación a esta gente con lo que estamos haciendo Estamos haciendo muchas cosas eh, que dejarán su huella pero igual no tanto en el sentido del fósil clásico de huesos Pero sí de nuestra huella y nuestro entorno quedará de alguna forma evidencia Porque la arqueología no solamente se dedica a investigar eh, huesos Se dedica a investigar los restos dejados por cada cultura y cada época ¿no? Y las personas que estuvieron en esa época Sí, sin duda, la arqueología estudia realmente las huellas de la actividad cultural humana o de la actividad humana. Somos los paleontólogos en la rama de la paleontropología los que estudiamos los fósiles, los huesos y los dientes de nuestros antepasados o de animales o de organismos evolutivamente relacionados con nosotros. Es la combinación de la paleontología y de la arqueología la que nos da un conocimiento global ...sobre nuestra evolución... ...a mí una de las cosas que me ha llamado mucho la, la atención... ...de lo que tú comentas es que... ...de nuestros primos lejanos... ...los simios... ...resulta que estamos más cercanos nosotros... ...de los chimpancés... ...o sea los humanos... ...de los chimpancés y los gorilas... ...que eh, los chimpancés y los gorilas... ...de los orangutanes... ...ah, eso sin duda... ...sin duda, sin duda... En ...los orangutanes nosotros lo que es, eh, eh, Para nosotros los especialistas, nosotros, form, nosotros somos amplios los humanos formamos parte de lo que podríamos llamar los simios africanos. Es decir, gorilas, chimpancés y humanos formamos un grupo, eh, un grupo biológico evolutivo que está más alejado de los, de los orangutanes. Porque, y eso es lo que, eso, esa, esto que hoy vemos como, como conocido y evidente, antes no lo era. De tal manera que se clasificaba a los grandes simios, orangutanes, gorilas y chimpancés, en un grupo y nosotros en otro. De ahí que se utilizara antes el término de homínidos para hablar exclusivamente de nosotros. Hoy en día vemos que estos simios africanos, junto con nosotros, colectivamente simios africanos, formamos un grupo. Pero hay algo mucho más curioso, uh -huh. y es que nosotros y los chimpancés estamos más cerca que los chimpancés lo no están de los gorilas. De tal manera que chimpancés y nosotros formamos un grupo hermano diferente al de los gorilas. Todo, lo digamos, en contradicción con lo que las apariencias aparentemente nos dicen. Es decir, visualmente gorilas y chimpancés parecen más cercanos, más parecidos, y nosotros somos aparentemente más diferentes. Pues cuando vamos a la genética y cuando vamos a la biología de fondo, resulta que no es así. Resulta que nosotros y los chimpancés nos parecemos genéticamente más que lo que se parecen los chimpancés a los gorilas. Es decir, esto es una situación peculiar que contradice, la, el, el, no el sentido común, pero sí la, la apariencia común, podríamos decirlo. En los últimos años han aparecido muchos eh, fósiles eh, gracias eh, y merced a las nuevas eh, tecnologías, a las eh, técnicas que se utilizan para la antropología, en arqueología, eh, pero esos eh, fósiles eh, que se ha encontrado lejos de aclarar un poquito qué es eh, lo que ocurrió, ha vuelto más eh, complejo, tenemos eh, más piezas y nos es difícil encajarlas. Eh, ¿Más en este caso es eh, menos o, o más siempre es más? No, más siempre es más en este caso... Tenemos mucha más información y podemos eh, entendernos un poco mejor, entender mejor los procesos que nos han dado origen y, y entender cómo funciona la naturaleza. Lo que ocurre es que con esa mayor información, con ese mayor número de fósiles, lo que sí es verdad es que se nos abren unos panoramas más complicados. Las ideas sencillas ya nos sirven para interpretar y para ajustar toda esa cantidad de fósiles y toda esa variedad, de tal manera que efectivamente sabemos más y además sabemos que el panorama o los procesos o la, la, la, la evolución humana ha sido más compleja de lo que sabíamos anteriormente. Es decir, necesitamos un poco más de paciencia, un poco más de estudio para entender lo que ya sabemos. Y En un determinado momento nos alejamos de estos primos que tenemos más cercanos, que son los chimpancés, sí. y nuestro cerebro empieza a desarrollarse de una determinada manera muy exponencial y sí. hay unos factores que determinan ese desarrollo que, que son muy importantes, como uh -huh. por ejemplo el habla. Claro. El, ...curiosamente cuando nos separamos de, de este grupo hermano... ...que son los chimbancés a escala evolutiva... ...el cerebro empieza a incrementar el volumen de una manera manifiesta... ...entre casi cuatro millones de años después de esa separación... ...y cuando aparece, cuando empieza a incrementar ese cerebro... ...pues eh, eso viene asociado también pues, a una mayor complejidad en la organización social mayor complejidad en las herramientas que se fabrican, y aparece también, aunque el registro fósil no nos habla de una manera muy directa en el cuándo aparece directamente, pero aparece un fenómeno muy importante en nuestra evolución, que es precisamente lo que nos permite ahora mismo estar intercambiando conocimiento o ideas o una conversación, es decir, el habla. El hioides, ¿no? Exactamente. Bueno, el hioides es un hueso que está por debajo de la mandíbula en el cuello donde se insertan una serie de músculos que permiten el movimiento de la lengua, pero hay muchos animales que tienen hioides y no tienen habla. Sí. Lo que ocurre es que para tener el para la capacidad el habla es una es una capacidad, es una función muy compleja en el que intervienen muchos sistemas anatómicos y también neuronales o intelectuales, uno de los cuales es toda la musculatura que estamos moviendo cuando estamos articulando palabras y sonidos, cuando estamos moviendo la boca, cuando estamos moviendo la lengua, y mucha de esta musculatura se inserta en el hueso ioides, de tal manera que esos cambios mmm, repercuten en la capacidad del habla. Pero no, el ioides es un hueso de nuestro, de nuestro esqueleto que se tiene que modificar para que surja el habla pero hay animales con ioides que no tienen habla. Todo empezó eh, evidentemente hubo decenas eh, de años antes y cientos de años antes otros hallazgos y otros descubrimientos eh, pero parece que esta investigación sobre los fósiles el mundo de los fósiles se eh, cambió a partir de Lucy, de uno de esos eh, fósiles que nos decía mucho sobre cómo éramos. sí el descubrimiento de fósil de Lucy con la especie Australopithecus Afarensis realmente supuso un un cambio de... nosotros hablamos de cambios de paradigma, cambios de manera de pensar, porque esos fósiles, bueno, primero aparecieron en una región del planeta donde teníamos muy poca información y ahora se ha revelado como extraordinaria, que es el, el afar en Etiopía. Y después, porque la interpretación de cómo ajustaban esos fósiles nuevos, Lucy y sus coetáneos, en el árbol de la evolución humana, pues... Empezó a, empezó a incrementar la complejidad, lo que hablábamos antes. Empezó a meter ramas distintas, es decir, Lucy y sus coetáneos fueron interpretados eh, como ese antepasado de dos linajes distintos, los que llamábamos australopithecus robustos y lo que llamábamos australopithecus gráciles por otro lado, que después darían origen a nuestro género homo. Es decir, el descubrimiento de Lucy Mi compañía fue un antes y un después en el estudio de la evolución humana. Y además eh, de Lucy y Lucy al comienzo y ahora al final eh, todo se ha entorpecido mucho más, entorpecido entre comillas. Pero el descubrimiento del eh, fósil del hombre de flores eh, parece que ha cambiado un paradigma que nos está haciendo pensar que había una época en la que había más altos, más bajos, de una forma u otra, pero muchos como nosotros y nosotros somos Homo sapiens. Sí, el descubrimiento de Homo floresiensis también fue, es uno de los grandes descubrimientos en la historia de la, de la paleantropología, porque junto con la presencia también de Neandertales, la presencia de, por supuesto, nuestra propia especie Homo sapiens, y el descubrimiento posterior a de los que llamamos Denisovanos, Pues lo que nos han puesto en el escenario de que en el planeta Tierra hace, por decir, una cifra más o menos redonda, hace 100.000 años existían al menos cinco especies humanas, incluidas las de Homo floresiensis. De tal manera que eso, volviendo a la imagen que estábamos mostrando antes de complejidad, es decir, de diversidad, lo que vemos es que no somos una única especie en el planeta, sino que antes que... no Antes y coetáneamente a nuestros antepasados han existido varias especies humanas. Esta imagen, hasta Homo floresiensis y otras especies parecidas... No la teníamos, pensábamos que estábamos prácticamente solos. ¿Y por qué piensas que el Homo sapiens ha tenido más éxito sobre esas otras especies humanas? Por ejemplo, sabemos, a través de estos fósiles y muchísimos estudios que se han llevado a cabo, uh -huh. que hubo esa fusión en determinados momentos con los neandertales, pero al final uh -huh. los neandertales desaparecieron. Uh -huh. En tus investigaciones y todo lo que has realizado, ¿por qué piensas que al final terminaron eh, extinguiéndose y quedándose Homo sapiens como superior? Bueno, yo diría que no es que termináramos. Ajá. En el proceso, digamos, nosotros creemos que, de, utilizamos la expresión terminaron porque lo vemos como si el proceso aca hubiese acabado porque estamos nosotros aquí sí viendo. estamos fusionados de alguna eh, manera. Es, no, y porque estamos en un continuo, porque podríamos verlo hacia el futuro, hacia el mil años vista y podríamos imaginar otra diversificación distinta. Pero bueno, trato de responder a la pregunta. Lo que sí parece claro, hay, hay, quizá hay una combinación de dos factores. Por un lado, hay otro, unas especies que son, ti, tienen más edad. Los neandertales se diferenciaron hace 250.000 años y nuestra especie es, por así decirlo, muy joven, muy reciente. Es decir, tenemos de alguna forma todavía mucha vitalidad como especie. Y otras especies no tenían tanta vitalidad en el sentido de que su linaje evolutivo era más antiguo habían perdido variabilidad biológica. Pero además es que nuestra especie tiene algo muy particular... ...y es que nuestra capacidad de reproducción es, es enorme. Nos reproducimos a una tasa muy intensa... ...porque nuestra biología, nuestra biología reproductiva... ...nuestra biología, eh, nuestra fisiología permite reproducirnos... ...a, a, a unas tasas mmm, difícilmente igualables... Entonces, eso confiere lo que llamamos un éxito evolutivo, es decir, una capacidad de reproducción mucho mayor que en otras especies. Quizá en la combinación de este factor reproductivo y este factor histórico, en el que somos una especie todavía muy joven, puede estar la explicación de por qué nosotros seguimos en el planeta y otras especies humanas ya no lo están. Y seguramente el hecho de que no nos damos cuenta que llevamos aquí muy poquito tiempo, que sufrimos un poco de provincialismo temporal. El Homo Sapiens es, eh, no es eh, nada en la historia, de, ya no del planeta, sino la historia de el ser humano y sus ancestros. No somos nada, aunque dejemos eh, más huellas eh, que todos por nuestro desarrollo cultural y tecnológico, pero eh, sabe sabe Dios qué pasará mañana y qué especie habrá mañana, ¿no? Me ha gustado esto del provincialismo temporal. Claro, es que somos eso, no, nos creemos el centro, ya no solo del universo, sino de las 24 horas, ¿no? Yo creo que la situación es un poco complicada, porque simultáneamente a este provincialismo temporal, que repito, me ha gustado, también es un hecho biológico, e incluso empezábamos la conversación diciendo que es un hecho geológico, nuestra especie, nuestra presencia en el planeta se convierte en un hecho geológico, es decir, tenemos una capacidad de modificar los ambientes, tenemos una capacidad de modificar el planeta que realmente también tiene una relevancia, tiene una importancia bárbara. Por lo tanto, estamos tenemos que encontrar, tenemos que articular un discurso para comprendernos mejor entre salir de ese provincialismo temporal y relativizarnos en tanto que tenemos una existencia muy efímera, tanto como individuos como como por especie, pero simultáneamente ese discurso tenemos que articularlo en la conciencia de que efectivamente también tenemos colectivamente una capacidad de modificación del planeta que es equiparable probablemente a otros grandes fenómenos evolutivos en la historia del planeta Tierra. De tal manera que ahí tenemos retos, por articular discursos que nos permitan comprender y comprendernos que son eh, derivados del estudio de los fósiles humanos, derivados de la historia evolutiva. Por lo tanto, es un, es un ejercicio interesante que nos lleva por derroteros muy variopintos. Y es importante señalar que en la historia de la investigación de, de los fósiles, España ha jugado un papel importante. Nos has hablado en alguna ocasión del Nardental, eh, de destacadísimos los descubrimientos que se han producido al respecto en la península ibérica pero se siguen produciendo eh, en lugares, eh, la Sierra Tapuerca eh, muchos, eh, muchos sitios en donde se sidron muchos sitios en donde se están encontrando cosas importantes y las eh, huellas eh, que dejaron aquí nuestros ancestros están sirviendo mucho para construir ese inmenso pueblo del pasado sin duda, sin duda. Eh, y además es un, es un es... Digamos es motivo de satisfacción porque cuando se hace un repaso a la, a, a la historia de España, a la historia de la investigación científica en España, lo que vemos es que durante durante un siglo prácticamente, desde mediados del siglo XIX, cuando en otros países como Inglaterra, como Francia, como Alemania, empezaban a articular una teoría sobre la evolución humana, nosotros aquí en nuestro país hemos padecido de un retraso secular. Pero decía, es motivo de satisfacción como hemos podido presenciar que ese retraso secular de más de un siglo, afortunadamente, lo hemos superado. Y gracias a estos grandes descubrimientos, como han sido, sin duda, los de la Sierra de la Puerca, los del ciudadano que trabajamos, los de otros yacimientos neandertales, eh, han venido a, a, a aportar la materia prima donde nos hemos podido formar generaciones de, de estudiosos de la evolución humana, y afortunadamente hoy en día estamos a un nivel internacional pues muy respetable. Aquí el verdadero reto es saber mantenerse, saber mantener ese nivel que colectivamente hemos conseguido y que las instituciones sigan apostando por una inversión sostenida, por una inversión en personas y por una inversión en la investigación, porque el nivel lo hemos conseguido afortunadamente. Ojalá, ojalá. ¿Crees que en algún momento se conseguirá dar Con esa búsqueda que lleva durante tantísimas décadas, ese ancestro común entre humanos y chimpancés? Es, estoy convencido que en algún momento se encontrará y se podrá entender y, se podrá, digamos, y será un salto eh, espectacular en nuestro conocimiento, en nuestra manera de entendernos. Eh, como ocurre, por ejemplo, antes citábamos el caso de Lucy. Lucy fue verdaderamente el primer esqueleto razonablemente comple completo de un homín de un fósil antiguo que se encontró a partir del descubrimiento de Lucy a mí me gusta decir que aprendimos a encontrar esqueletos y de hecho después se encontraron otros esqueletos cuando previamente lo que se hallaban eran partes aisladas partes sueltas es decir aprendimos a cómo se encontraba, cómo se buscaban y cómo se excavaban y cómo se, se recuperaban esqueletos. ...razonablemente completos... ...yo creo que estamos en el camino de aprender... ...a dónde están y cómo recuperar... ...los fósiles de ese antepasado común... ...que compartimos con los grandes simios... ...en particular con el chimpancé... ...tenemos que aprender a encontrarlos... ...los fósiles de nuestra evolución... ...así se titula el libro... ...que se ha publicado en Ariel... ...el autor es nuestro invitado Antonio Rosas... ...con los fósiles... ...construimos nuestra evolución... ...pasada presente... Y quién sabe si sí la futura. Antonio, muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Un placer. Un placer.